Algunos se preguntarán qué hace, a ver, por qué están volviendo una urbanización ya aprobada a parcelar de nuevo. Es que hay gente a veces lo divide los lotes. Y hay normas también que dice hasta cuántos metros puede ser mínimo y hasta cuántos metros máximo de ancho. Los lotes urbanos. Si está dentro permitido dentro de la, del código el ancho que exige no hay problema ¿no? para nosotros porque siempre hay familias que quieren dividir cuando hay tienen tres hijos lo dividen su lote en tres y si tiene ocho de ancho o seis cuánto es mínimo seis de ancho y 30 de fondo o cinco de fondo no hay problema Pero si nos traen, hay gente que nos trae de acá, de la zona central, especialmente, hasta cuatro metros de ancho. Y dicen, vamos a dividir. Si no está permitido, no podemos. Lamentablemente cuesta. Es similar a este caso que nos toca. Es un eh, parcelamiento nuevo a la urbanización que fue aprobada hace muchos años. ¿Por pero no lo estamos haciendo por voluntad propia porque porque nosotros le hemos puesto a ustedes porque eso pasa, ¿no? ustedes son los que se han entrado nosotros lo que lo único que estamos haciendo es reconocer lo que ustedes se han asentado lo que les ha vendido el dueño, los supuestos dueños que hasta ahora no se presentaron hemos presentado por vía judicial hemos publicado en prensa, edicto, nada Entonces prácticamente hay veces se eh, sufre ese tipo de estafas.